Bateria reservada 2.0 Tiempos oscuros, eh, tiempos eh, negros, eh, los que llegan, eh, tiempos eh, de espionaje masivo... Nosotros vamos a dar las pistas, tiempos eso sí, en los que Fernando Roda nos va a seguir contando aquí cosas en materia reservada. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿eh? Cosas tan espectaculares como esta que nos va a servir para introducir el tema de esta noche. La historia de una espía, la historia de un personaje llamado Elizabeth Friedman. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Sí, eh, hoy vamos a hablar de, de eh, la parte más secreta de todas las, las comunicaciones. El, eh, el libro que hoy eh, nos da motivo para hacerlo deja bastante claro eh, una idea, y esa idea es que, eh, de alguna forma, los inicios de todo, de todo este mundo están en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Elisabeth Friedman la traigo aquí porque representa un poquito el arranque de, de, de ese mundo. Eh, Elisabeth era, eh, era una tipa que había estudiado latín, que había estudiado griego, que había estudiado alemán y que a ella lo que le gustaba era la poesía y Shakespeare. Lo que nunca podía pensar, lo que nunca llegó a pensar, es que eh, cuando le hicieron una oferta... ...para eh, estudiar, mmm, que la, eh, intentar demostrar que las obras de Shakespeare... ...en verdad fueron escritos por otro autor, por Francis Bacon... ...que terminaría convirtiéndose en alguien que lo sabía todo... ...en una investigadora de la criptología. Y ahí empezó, antes de la Segunda Guerra Mundial... ...y ahí se, eh, eh, se encontraba, en la Segunda Guerra Mundial trabajando, descubriendo eh, los códigos secretos que empleaban eh, los enemigos en sus comunicaciones. Y ahí está que descubrió una red eh, nazi en, en Latinoamérica que estaba intentando preparar eh, golpes de Estado a favor del, del fascismo. Ella, alguien que no tenía ni idea de, de lo que era el ejército, alguien que era una eh, civil, que era una investigadora, Elizabeth Friedman, su nombre, atención a esto, eh, está en la sala de la fama de una organización muy importante, la NSA, es decir, la NSA reconoce a una persona que era una poeta como uno de los grandes investigadores de, de todo el tema del de, de eh, criptoanálisis. Y esto mmm, viene a demostrar algo, y es que todo el todo este mundo del que vamos a hablar hoy, que tiene relación con Internet, que tiene relación con la red, con Big Data y tal, eh, es verdad que es un mundo impulsado por los militares, pero es un mundo en el cual la universidad Y los científicos tienen muchísimo que ver. Y esta es, digamos, una de las bases eh, de, de este libro, El enemigo conoce eh, el sistema, de una periodista, Marta Pe, eh, Peirano, que aparte de periodistas y escritores, y por eso, y escritora, la traemos aquí por algo muy importante, y es porque tiene una acreditada solvencia en el mundo de la seguridad en Internet, en el mundo de la, de la privacidad, si no, no me habría dejado acojonado cuando leí la, la entrevista, ¿no? Pues que mejor que saludarla, que darle la bienvenida a nuestro programa, eh, Marta Pirano, muy buenas, ¿qué tal?, Buenas noches. Buenas noches. Marta, estamos en un mundo en el cual los espías ya lo hicieron en su momento, pero ahora se ha facilitado mucho más. Conocer eh, los sentimientos eh, de una forma u otra, nosotros estamos entregando las claves de nuestros sentimientos y nosotros mismos nos hemos convertido en el mercado. Nuestras ideas eh, ya no nos espían, si es que nosotros damos todas las pistas, ¿no? Bueno, eh, yo diría que mitad y mitad, ¿no? Porque, primero, establecen plataformas que están diseñadas para extraer datos, que son adictivas para que pasemos la mayor parte del tiempo posible generando datos, y los usan de maneras que no están especificadas en los términos de usuario que acordamos cuando nos hacemos usuarios en estas plataformas. Entonces, Yo diría que mitad y mitad. Hay una conferencia tuya que se titula ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? Que ha tenido millones y millones de visitas que ahora mismo con el Medias Rosavientos lo han puesto alguno de nuestros eh, oyentes. Es una conferencia en la cual explicas pues eh, lo que está pasando y, ojo, no es nada con lo que se viene encima. No, porque hace cinco años, que fue cuando di esa conferencia, estábamos todos preocupados porque... Porque cuando entrabas en tu cuenta de usuario de una plataforma, pues esas plataformas y, y digamos los, lo que llaman sus terceras partes, ¿no? sus socios, eh, recogían información sobre ti. Lo que pasa es que ahora estamos entrando ya en una fase en la que no hace falta que lleves un teléfono encima para que sepan quién eres y dónde estás. Porque para eso hay eh, cámaras conectadas a sistemas de reconocimiento facial, funcionando desde satélites o desde eh, cualquier lugar donde tú no tienes conocimiento de qué está siendo identificado ni a qué bases de datos están añadiendo tu cara y tu nombre. Pero eso, por ejemplo, cuando están esas cámaras que tú estás totalmente eh, en ese momento que no lo sabes, pero es que hoy, por ejemplo, eh, viendo lo que, lo que tú explicas y comentas, me he quedado muy preocupada porque, claro, muchas veces cuando subes eh, fotos a Facebook o a cualquier otra plataforma pues te da la opción a identificar, ¿no? Y entonces hoy yo, identificando el acto que tuvimos ayer, pues nada, pongo ciertos nombres de gente que, que solemos estar habitualmente y claro, y te, y te veo que tú pones que es peligroso identificarse porque... Utilizan esos datos y utilizan esas eh, imágenes para luego lo que tú comentas, para luego estar con ese reconocimiento facial. O sea, que estamos en, encima facilitando nosotros todos esos datos de nuestro reconocimiento facial para que no podamos estar huyendo absolutamente de nada. Sí, no es un poco de rabia porque todos estos años que que los usuarios de Facebook han estado etiquetándose a sí mismos en las fotos y poniendo los nombres de sus amigos y de sus familias, incluso de sus hijos, eh, lo que estaban haciendo era ayudar al, al, al sistema de, de reconocimiento facial de Facebook a, a, a reconocernos con cualquier ropa, con cualquier pelo, ¿no? con 10 años de diferencia, eh, en cualquier circunstancia, con cualquier ilumina, iluminación. Y, y sí que da un poco de rabia. Ahora yo los cuando doy conferencias suelo empezar diciendo que ya no hace falta que etiquetemos nada, que ya <ríe> Facebook ya sabe perfectamente quiénes somos. Ya no lo decimos, ¿no? Ya, ya nos han fichado antes. Eh, por cierto, tenemos eh, que decir, eh, Marta Peirano, autora del libro El enemigo conoce el sistema, fue fundadora de las secciones de cultura de ADN y del diario punto es, autora del libro El pequeño libro rojo de la activista en la red. Un libro, una obra que fue prologada por, hemos mencionado en muchas ocasiones su nombre, Edward Snowden, ¿no? Que tú Perfecto. lo conoces, ¿no? Pues sí, sí, de hecho eh, es, es bonito porque fue el primer libro que él prologó y de momento eh, es el primero de dos. Jolines, pues eh, para eh, nosotros es un lujo tenerte, es un placer eh, compartir contigo estos seis eh, minutos con una persona que ha escrito, eh, me decía Fernando, ahora antes de entrar en, en antena, el libro es como una tesis doctoral, es impresionante la cantidad de datos y de información que tiene. Vaya, gracias, Fernando, cuánto me alegro. Yo estoy en esa fase eh, de haber entregado el libro hace relativamente poco, ¿no?, en enero, en la que solo le veo defectos, entonces, <ríe> yo, bueno, no sé. Supongo bueno, que... como debe ser, todos los autores tienen que ver los defectos y los lectores tienen que ver las virtudes. Yo déjame que, que lea, eh, lea muy rapidito algo que tiene que ver con, con por qué deberíamos preocuparnos eh, que tengan nuestros datos, porque yo creo que esa es una pregunta... <coughs> ...perdón, que nos hacen... Eh, de, ...muchas veces en el programa... ...nuestros oyentes nos lo han hecho... ...dicen... Eh, eh, ...leo, descubrieron que la gente paga más por la mañana que por la noche, que gastan más en la oficina que desde casa. Con la explosión del Big Data creció su ambición. Tenían el historial de compras de cada persona y los datos de su perfil. Tenían los datos de su tarjeta de puntos, de su seguro médico, de sus aficiones televisivas. Sabían quién compraba compulsivamente a las dos de la mañana, quién preparaba cuidadosamente su boda y quién acababa de perder un vuelo en una ciudad que no era la suya. Podían calcular cuál era el máximo que podían sacarle a cada uno. Este algoritmo de precios dinámicos nunca juega a favor del consumidor. Es completamente oportunista y no tiene sentimientos. Aquí está realmente el dato de por qué hasta el más miserable de nosotros, eh, al meter sus datos, queda en manos de, de quién sabe dónde, ¿no? Claro, es que esos algoritmos son implacables, ¿no? Yo cuando cuando hablábamos antes de la charla de eh, por qué me vigilan que no soy nadie... En realidad la respuesta corta es porque no te vigila una persona, eh, te vigilan algoritmos y a los algoritmos les da igual quién seas. Lo único que hacen es recabar datos y utilizarlos a su favor de manera masiva, ¿no? Cruzando, cruzando estadísticas o de manera específica cuando te quieren vender algo a ti. Y una de las cosas que más enfada a la gente cuando cuando cuando hablamos un poco de, de cómo me afecta que tengan una que tengan información sobre mis gustos mis necesidades y mi mis eh, mi poder adquisitivo etcétera etcétera es que eh claro tú de repente acabas pagando el máximo que tú puedes llegar a pagar por cada objeto no Es decir, una de, las, una de las funciones que tienen esos algoritmos es decidir qué precio nos ponen a las cosas. Y, Entonces, eh, Marta, eh, ¿estamos a unos tiempos en los cuales se manipulan las ideas y se manipulan las personas a través de la informática? Bueno, dep depende, de, depende de lo que pienses <coughs> que sea manipular. Yo pienso que sí. Porque, bueno, o sea, sabemos que se intenta, sin duda alguna, hace años que. ...sobre todo desde que el escándalo de Cambridge Analytica... ...saltó a la portada del New York Times y del Guardian... ...sabemos que hay una industria de servicios enorme... Eh, ...que se dedica a la manipulación de, de masas... ...para mmm, funciones políticas y, eh, y para campañas, de, pues eso, campañas políticas... ¿no? ...lo que pasa es que todavía no tenemos muy claro... ...hasta qué punto son efectivas... ...en el sentido de que cuando... Cuando vimos que, el, eh, las por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos en 2016, las que ganó Donald Trump, eh, podían haber sido resultado de una, de una campaña de manipulación muy, muy intensa por parte de, de Rusia, eh, una campaña de manipulación muy intensa por parte de la propia campaña política de Donald Trump y, además, eh, una campaña extraña y, y motivada única y exclusivamente por por el dinero, eh, desde un Pueblo, bueno, desde una ciudad eh, secundaria de Macedonia que se llama Vélez, pues eh, nos, nos satisface esa explicación porque si no nadie se explica que un país como Estados Unidos elija a alguien como Donald Trump de presidente, ¿no? Es pero que... en realidad todavía no lo podemos demostrar realmente. Claro, pero todo esto lo hubiera soñado eh, cualquier dictador eh, porque tienen ahora las herramientas eh, perfectas para conseguir el objetivo que buscaban. Ah, sin duda alguna, nunca ha habido una herramienta de manipulación tan potente como Facebook. Como Facebook y sus aledaños, ¿no?, que son Instagram y WhatsApp. Nunca ha habido una herramienta como esta antes, pero porque te permite hablarle al oído a la gente, directamente a su bolsillo y decirle cosas que ya sabes que quieren oír, ¿no? A mí me gustaría preguntarte qué queda de los orígenes de internet, de esa red de información libre que, que parecía que como que nos unía a todos, ¿no? que podíamos interactuar, como que no había esa manipulación o ese intentar controlar eh, pues eso que estamos hablando, esos datos, de eso se ha perdido porque incluso creo que cada vez lo están poniendo por eh, sectores no están controlándose más los países no no hay um, es, esa libertad que existía antes en origen bueno esta idea de que internet fue libre democrático y e igualitario e e en, en un pasado en realidad es es bastante mito. Eh, Internet. Y eh, nos el... creímos esa mentira. eh Internet bueno, porque... nos haría libres. ¿Qué dice? Nos hace libres, nos hace esclavos del sistema. Bueno, pero porque hubo un momento. O sea, una de las cosas que sí que me gustaría aclarar es que yo no creo que Internet sea un problema. Yo creo que hay un, un tipo uso. de industria dentro de Internet ahora mismo que lo que, la, que domina eh, nuestro uso de Internet y que esa industria, que es la industria que se dedica a la extracción de datos, eh, es un problema. Yo no creo que Internet lo sea. Internet es, es, es un conjunto de infraestructuras que se pueden eh, utilizar para, para millones de cosas eh, valiosísimas. ¿no? Y esto es solamente, o sea, en términos de la cantidad de cosas que se pueden eh, hacer en Internet, es una cosa muy pequeña, pero que en los últimos 15 años eh, se ha expandido de manera mm, completamente dominante en, en, en la red. O sea, estamos hablando de las empresas más poderosas del mundo ahora mismo, ¿no? Eh, pero es verdad que en un principio, cuando Internet dejó de ser eh, un proyecto del Departamento de Defensa norteamericano y se puso en manos de básicamente de los países aliados ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial para, para conectar primero a las instituciones universitarias y educativas y después eh, al resto de instituciones, y después en el 96-97 se liberaliza para ponerlo en manos de todo el mundo, para llevarlo a todas las casas, eh, pues ese proyecto era un proyecto más digamos distribuido, más igualitario de lo que es ahora. Esto es verdad. Lo que pasa es que ahora está dominado por unas empresas que son las que eh, las que han colonizado un poco el, el espacio con sus grandes centros de datos, donde guardan todos nuestros datos y hacen proceso de datos para para alimentar sus eh, algoritmos predictivos de inteligencia artificial. Esto no tiene por qué ser así. Ahora mismo lo es, pero podría cambiar. Eh, Marta, hay un, una parte del, de tu discurso Que, que yo creo que en estos momentos mmm, va a encantar a todas las compañías telefónicas y a, y a muchos gobiernos, que es algo así como que el 5G es una necesidad, dices, eh, creada para la explotación de datos y que su objetivo no es el bien común, sino tener un control absoluto de todo lo que ocurre. Con esto que dices, eh, quieres decir que nos están vendiendo el 5G, que todo el mundo está como loco de tener el 5G, pero que en realidad es otro mito y que en realidad lo único para lo, los que se van a beneficiar van a ser otros, no nosotros. Bueno, es que hay que ver también una progresión aquí en este en este proyecto de, de, de extracción de datos para, para hacer esos algoritmos predictivos, eh, que básicamente es una industria sobre futuros, ¿no? es una industria que lo que quiere es predecir y controlar el futuro eh, Y, y hay que pensar un poco como de repente, Google eh, nos ofrece la necesidad, no la posibilidad, sino la necesidad de tener un correo y una serie de servicios, ¿no? Google Maps y no sé qué, y entonces nosotros lo cogemos a cambio de, de pues, ceder nuestra privacidad. Y Facebook nos ofrece la posibilidad, no la posibilidad, sino la necesidad de conectarnos con todo el mundo a todas horas, ¿no? y entonces eh, eh, lo cogemos a cambio de perder la privacidad. Y hemos ido como perdiendo privacidad a cambio de cosas que parecían eh, extremadamente necesarias y que hace 10 años o 15 a lo mejor no existían, ¿no? Y en este caso, en el 5G, hay que pensar también que, primero, el 5G depende de la fibra, ¿no? Y la fibra no llega a todos los rincones de España. No sería, desde un punto de vista de la administración, más interesante que el 5G llegara hasta donde tiene que llegar, <risa> digo, que, el, que, la, que el, eh, la fibra... ...se extendiera pues, por las zonas rurales, por ejemplo... ...donde hay muchas zonas que todavía están viviendo con, con cobre... ¿no? Con, con, ...con el DSL de, de, de telefónica... ...que son las líneas de cobre telefónicas de toda la vida... ...y tienen muy poco ancho de banda. Eh, ...o sea, la brecha digital en ese sentido se abriría todavía más... ¿no? ...pero es que además, o sea, estamos hablando de de cosas como hacer operaciones a distancia, los coches autónomos, etcétera, etcétera, cuando claramente las operaciones a distancia no son un fenómeno que haya eh, que haya sido una prioridad de la administración en ningún momento y los coches autónomos son un futuro lejano cuando ni siquiera somos capaces de llenar la ciudad de coches eléctricos para que no haya tanta contaminación. Es decir, hay una hay una diferencia radical entre el entre el sueño del 5 G, ¿no? lo que nos va a traer la moderna que nos trae y, y, la, y la realidad del 5G que es que eh, está ahora mismo en España, que es pionera entre comillas, está basado en unas infraestructuras de fibra de Vodafone, que es una empresa que que es una empresa británica, es decir, de un país que se está yendo de la Unión Europea y Y con unas infraestructuras de Huawei, que es una empresa china que nos hace una oferta económica eh, completamente inmejorable, pero porque está prácticamente financiada en su totalidad por el gobierno chino, que ni siquiera es un gobierno democrático. Tú hablas en tu libro mucho y en tu investigación sobre cómo a través de esta tecnología si de las tecnologías se está manipulando incluso los sabores y los olores eh, para que algunas cosas nos gusten, aunque no existan. No dices en tu trabajo su trabajo es engañar a nuestro cerebro a través de los sentidos, eh, para que se crea el cerebro que nos estamos comiendo algo muy diferente a lo que en realidad nos hemos metido en la boca consiguen hacernos comer cosas que no nos alimentan y sobre todo mucha más cantidad de la que nos conviene. Marta, ¿también nos manipulan eso, los sentimientos a través de los sabores y los olores? Bueno, sin duda. O sea, yo empiezo el libro hablando de la industria de los aromas, pero porque en el momento en el que la industria de los aromas... Eh, deja de preocuparse tanto por los perfumes y empieza a hacer aromas para la industria alimentaria, ¿no? Pues para, para llenar los supermercados de productos como las Springles, las, ¿no? las patatas, los gusanitos, las sopas de sobre, etcétera, y que tengan un sabor, eh, entonces empieza un, empieza una especie muy particular de diseño que está creado para generar adicción a productos que no te alimentan, ¿no? motivo por el cual por ejemplo en Estados Unidos donde esos productos son más digamos que proliferan hasta en los colegios, ¿no? hasta en los comedores de los colegios e institutos, eh, hay un problema de obesidad tan grande, porque son productos que están diseñados para que no podemos dejar de comer y sin embargo no son, no son alimentos de verdad. Con lo cual el hecho de que no te alimentan te hace seguir comiendo. Y yo lo comparo un poco como con las aplicaciones, ¿no? porque claro, El, el, ...el derivado lógico de una industria que se dedica a extraer los datos... ...es que quiera maximizar el tiempo de extracción de datos... ...y para hacer eso necesitan que estemos pegados a una pantalla... ...el mayor tiempo posible... motivo por el cual ellos contratan a los a los genios más absolutos... ...no solo del, del diseño sino de la de la psicología... Del, ¿no? ...los expertos, grandes expertos del, com del comportamiento de nuestro tiempo... Y los contratan para diseñar eh, aplicaciones pues como Twitter, como Instagram, como, como eh, Tinder, que son adictivas, pero porque están diseñadas como máquinas tragaperras, siguiendo principios de diseño que juegan un poco con nuestra, con nuestro cerebro, ¿no? con nuestra, que hackean nuestra capacidad de aprender y que nos hacen volver una y otra vez casi esto que nos pasa de que vamos a mirar un, un correo en el teléfono y de repente nos vemos mirando Twitter y después Instagram y después <risa> volvemos a empezar y entramos en esta rueda loca en la que perdemos a lo mejor una hora y no nos damos cuenta. Y, y otra cosa más que antes estás comentando de esos alimentos que no te alimentan nada y que te crean adicción pero claro, eso también luego te hace que te preocupe por tu estado físico que quieras eh, pues perder peso y estar en unas condiciones óptimas más y entonces te compras la última novedad, los típicos Apple Watch que te dicen los pasos que tienes que hacer, eh, cómo estás de corazón y resulta que eso también le sirve para tener un control absoluto sobre tu salud y ahí ya olvídate porque vamos, la mínima privacidad también los seguros tiran de ahí, ¿no? Los seguros médicos. Exactamente, me encanta que hagas esa comparación porque efectivamente, o sea, la misma empresa que te vende las patatas que están eh diseñadas para que no puedas dejar de comerlas, eh es la empresa que luego te vende el yogur cero calorías, ¿no? Que te dice, "Es que no te sabes controlar, te voy a dar un producto para que aprendas", ¿no? Y y en este sentido, o sea, eh, nos hacen lo... poner la otra mejilla. Bueno es un poco como, o sea es, casi como un ciclo de maltrato de manual, ¿no? Mm. Como primero, primero te hago esta perrada y luego te culpo sí. por ella y, y te y te ofrezco y, y te ofrezco otra perrada como solución sí, sí, <ríe> eh, sí en ese sentido yo a mí los, los sí. todos estos Eh, relojes, ¿no? y cuentapasos y cuenta pulsaciones, que en realidad lo que te están diciendo es, tienes que optimizar tu tiempo, y tienes que optimizar tu cuerpo, para hacer, para hacer que tu, que tu cuerpo y que tu vida sean una máquina perfecta, ¿no? Pero, pero las empresas que te ofrecen esas soluciones son las mismas, que te que generan, o sea, que diseñan aplicaciones para que estés sentado en tu sofá encorvado, ¿no? Eh, comiendo cualquier cosa sin fijarte mientras estás toquedeando la pantalla de tu móvil. Oye, internet a mí, no eh, será libre, pero el software libre no hará libre? El software libre a mí personalmente me parece eh, me parece la herramienta más maravillosa mmm, que ha surgido de De, de los últimos 60 años de la tecnología para, la, para hacernos libres. Es decir, que los principios del software libre están basados en, no solamente en que tengas eh, acceso a una herramienta, sino que tú puedas entenderla, aprenderla y modificarla para que haga lo que quieres tú. Es decir, no aprender a usar las herramientas, que es lo que te ofrecen estas eh, compañías, eh, como Facebook, como Apple, como sino aprender hacer tus propias herramientas y utilizarlas para la que a ti te hace falta Fernando eh, no, yo me he sentido muy feliz y orgulloso con el libro y sobre todo con las declaraciones que leí tuyas, diciendo que pones en la máquina del del, del ordenador, en la, en la cámara del ordenador, en el móvil que las tapas con unas pegatinas, ya ...somos dos a los cuales nos van a acusar de postureo o de cosas raras... ...pero el hecho claro es que eh, la gente dice... ...pero bueno, pero ¿qué quieren de nosotros? Sí, esa obsesión de que pensamos de que el eh, espiar y sacar información... ...que es algo que está muy metido... ...la gente piensa que se lo hacen a los poderosos, a los políticos... ...a la gente con dinero y no a, a cualquiera... ...pero de hecho, eh, y te hago eh, la pregunta cada vez que progresa esto cada vez, ahora que llega el 5G ahora todas estas cosas eh, el otro día en, en una máquina que acaba de sacar Lidl para cocinar, ya habían metido un micrófono dentro, en realidad eh, debemos eh, adoptar medidas proactivas como esa, como la de, como la de tapar las cámaras de, del móvil para proteger nuestra intimidad a ver, claro, es que también está todo, está todo pensado para que ocurra tan deprisa y parezca todo tan neces necesario que no te parezca pensar exactamente en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, nosotros en el móvil, un móvil normal, un móvil cualquiera, o sea, un smartphone, tiene una media de dos cámaras, ¿no? Una por delante y una por detrás. Es decir, que tiene al menos... O sea, hay siempre una cámara que te está mirando todo el rato eh, y tiene un micrófono y tiene 14 sensores y tiene tres sistemas de geoposicionamiento distintos. Es decir... Es un chivato perfecto y permanente al que nosotros mismos nos preocupamos por, por tener despierto siempre, ¿no? Nos compramos eh, cargadores extra para que no se mu nos muera cuando cuando vamos de viaje, lo vamos enchufando por los bares, o sea, es, es, cuando lo piensas es increíble, ¿no? Y tú cuando cuando te bajas una aplicación que requiere eh, el uso del micrófono o el uso de la cámara, como por ejemplo prácticamente cualquier aplicación, ¿no?, eh, Tú lo que estás haciendo es darle permiso a esa aplicación para encender y apagar la cámara cuando quiera. Y entonces eh, a mí personalmente me intranquiliza que esas cámaras estén sin tapar. Marta Peirano, ha sido un placer enorme hablar contigo, conocer un poquito el sistema. El enemigo conoce el sistema y nosotros conocemos un poquito, gracias a ti, al enemigo. Marta, un abrazo. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Igualmente. El placer ha sido nuestro. Fernando, un tanto hablarnos en espías, durante tanto tiempo, tan encorbatados, fumaban esos puros. El espía lo tenemos en la mano. Ahora sin gabardina. Y, dedos. y sin gabardina. Claro. En forma de teclado. Y sin que se mueva de casa. Sí, nos sí, controla. sí. Y, y está delante de nuestra silla. Sí, ya, ya. O, o en nuestro bolsillo. Claro, y al, y al final eh, estamos convencidos... De, de que nosotros no somos nadie, de que nosotros no somos interesantes y que, sin embargo, gracias a la información que nosotros les damos, bueno, pues nos ponen el precio ma mayor para comprar un billete de tren, para comprar un billete de avión, para hacer las cosas, porque como tienen acumulada nuestra información, saben eh, lo, que, lo, lo que nos pueden... ¿Cómo las tuercas? Pero nos dicen que es una oferta. Sí, sí, la sí, utilización claro. del lenguaje, que a mí tanto me interesa, la utilización del lenguaje en todas esas mentiras, ¿eh? cuando se dice, oferta, oferta, que, pero que oferta, Nicocho Cuarto, Pero, ¿no? Pero tú, Bruno, que tienes mucho más dinero que yo, Ahí está. La, sí, oferta, sí, la oferta que te hacen a ti es siempre eh, superior a la que me hacen a mí. Quiero decir, por eso está el peligro. Quiero decir, la, nos creemos que... que eh, ...acaban de sacar una oferta fenomenal, ...no, no, te la han sacado a ti... ...en virtud de que saben... ...de que es un poco por encima de los otros... ...pero está todo personalizado... ...está todo controlado... ...¿por qué? ...porque tienen unos algoritmos... ...que nos vigilan...